44 minutos le quedan a este programa y tenemos un montón, un montón de cosas para compartir en este que es el penúltimo programa de esta semana. Nosotros vamos a seguir hasta fin de año, no nos para nadie. Hoy, día jueves, día de la columna degenerada, ¿vale, n Quintero? Claro que sí. Le damos la bienvenida a Verón. Hola. Hola, ¿cómo anda? Excelente, ¿Cómo ¿usted? b i e n v e n d o al equipo de la mañana de Radio Kermé. Muy bien, bien muy bien. bien. Estoy bien. Quiero decir que me sumé al fenómeno de este nuevo día que, que se ha instalado, el de los miernes. Ah,、Ajá. buenísimo, espectacular.、Sí. O viernes, le llaman otros. Viernes también, también. Bueno,、eh, tuve uno de e s o s días. Muchas gracias por los saluditos de ayer para la madriguera que cumplimos dos años. Ah, bueno. Y por supuesto hubo ahí como un festejamiento. ¿viste? ¿Hubo descorche? De, y Sí, y sí, Y sí. No、la、se cumple. Estaba tan linda, el porchecito ahí, qué、claro. sé yo. Así que las amigas fueron a. Les amigues también fueron a, a saludar y qué sé yo. Así que me sumé al. ¿Cómo era? ¿Miernes o.? O v i é r c o l e s v i é r c o l e s Bien, <risa> bueno. <risa> Bien ahí. Eh. Este domingo es、sí. la marcha en la ciudad de General Pico. La marcha los, del orgullo. Yo, yo te las he venido diciendo y, y la, la, la, la, la pobre gente organizadora, ya digo pobre, este, compadeciéndome porque han tenido un montón de situaciones en las que han ido posponiendo y posponiendo porque pasaba una cosa que la tormenta, que la fiesta del regalo, que el no sé qué, que no sé cuánto. Así que todavía en Pico no marcharon. Están súper ansiosos. Vamos a cruzar todos los dedos y vamos a tirarles la mejor onda para... ¿Qué pasó? n u e v a m e n t e los teléfonos vuelven a jugarnos una mala pasada. De otras personas que se van a ir a acercar. ¿viste?、Ah, Así que bueno, esperemos que todo salga bien. Les deseamos y les mandamos muchos arcoíris y abrazos este, a la gente de Pico para que tengan、eh, su marcha、eh, con mucho orgullo y como corresponde.、Bien. Otra cosita que quiero decir antes de meternos、eh, en la columna es las felicitaciones a. Nuestra amiga, compañera de lucha, Ángeles Zúñiga, por el premio Padentrano,、uh -huh. otorgado por Radio Nacional, que permite que personas que viven en las provincias, a lo largo y ancho de todo nuestro país, tomen, digamos, la posibilidad, a través de este premio, difundir sus voces, hacerse conocidas y demás. Así que invitamos, hemos estado distribuyendo por las redes y demás, la forma de poder escuchar, El audio, ¿no? eh, un trabajo realizado también por nuestra compañera Cintia Alcaraz,、eh, de ediciones y demás, y de registro periodístico de ese hecho,、eh, donde la podemos escuchar ángeles y podemos también difundir para que otras personas que no la conocen, la conozcan a través de este premio, porque b、bueno, u está n o e r e b u e l o n o que cuando alguien se preocupa por los derechos humanos del colectivo LGBTIQNB, como es el caso de ángeles, que eso ha sido. la razón del, del premio、eh, podamos también difundirlo、eh, de todas las maneras posibles para que llegue ese reconocimiento n o así que eso quería decir antes de largarnos en la columna bien q u é tenemos para hoy、gracias? entonces bueno miren、eh, la verdad que el tema de hoy es un tema preocupante que ha digamos lo, lo bueno podemos decir es que ha tenido una gran repercusión mediática y es un ataque de Eh, homofobia o homo odio que ha sufrido una persona en la provincia de Salta se está replicando ya les digo en muchos medios porque se trata de un bailarín profesional、eh, tricampeón nacional bicampeón nacional este, y le quebraron una pierna、eh, él mismo、uh. relata en un pequeño audio que tenemos allí con Paulito preparado para que para que l o escuchemos se llama Eh, él eh, es Roberto Tito Costilla, 27 años, bailarín profesional, y cuenta lo que le pasó. Lo escuchamos. Yo fui a la fiesta de mi amiga con mi hermana, pero cuando regresé a casa volví solo. Y quedándome cinco pasos, como mucho, para abrir la puerta e ingresar a mi domicilio,、eh, me empiezan a golpear de espalda. Me doy vuelta, por supuesto, para defenderme. Veo que era Fabricio, mi vecino, Fabricio u r z a g a s t e Y al querer defenderme, inmediatamente siento un golpe en la pierna y caí al, al piso. Yo le pedí que pare. Yo estaba en el piso y decía: p a r a p a r a p a r a pará. a a p r Y me tiró un par de golpes, pero es como que calmó. Entonces ahí yo aproveché para sacar mi celular y decir: Papá, salí, papá, salí. En ese momento levanto la cabeza y ya veo a toda la familia de Fabricio, la madre, el padre y él golpeando a mi familia.、Eh, vivimos al lado y en algún momento. Van a volver a la casa y ellos van a continuar con la violencia. Ellos no van a parar porque nunca han parado. Ahí, ya, Tito, van a continuar porque nunca han parado. Y siendo toda la información que está circulando, en la que también, por supuesto, que aparece el descargo de parte de la madre del agresor, que se llama, es una maestra, que se llama Mabel、eh, Ursagaste. La madre de Fabricio niega las acusaciones en varios medios y dice que nada que ver, que no se trata de, este,、no sé, no、se trata de una cuestión de, de, de odio por su este, orientación sexual, pero、eh, esta situación, digamos más allá de este descargo que hace、eh, la madre de quien ahora ya está detenido, tanto Fabricio como su padre están detenidos, Eh, esta es una situación que se viene registrando desde hace、eh, 17 años. Digamos, hay un hostigamiento que viene sufriendo este chico、eh, desde hace muchísimo, muchísimo tiempo y que incluso hay registro de denuncias.、Eh, los agresores,、eh, está, digamos, después de un allanamiento fueron detenidos, interviene la Fiscalía Penal número 3, está a cargo de Horacio Córdoba Mazuranic, y lo que se ha podido establecer es que hay、eh, denuncias cruzadas también, n o es decir, una familia a la otra, Viven,、eh, son vecinos, pero es una situación de violencia tras violencia en la que el Estado y los distintos organismos han estado、eh, siendo avisados de que esta cuestión se está registrando con periodicidad, digamos, en el tiempo, La primera denuncia, este, Tito tenía 10 años, estaba jugando en la vereda de la casa de los vecinos y se recurre a una denuncia policial por este tema. Es decir, el nivel de, de violencia que se estaba registrando en, en, en este caso era bastante elevado y el Estado estaba、eh, consciente de esta situación. Eh, la familia de Tito lo que dice es: la verdad es que nunca actuaron, nunca se hizo nada, por más que siempre fuimos a llevar las denuncias y demás, esto siguió acrecentándose. Esperemos que este hecho, que ha sido el más violento de todos, donde además la implicancia que para un bailarín tiene, que la quebradura de una pierna donde le tienen que poner clavos y demás,、eh, es digamos, una consecuencia muy, que agrava ¿no? el hecho. de la agresión, por, por bueno, todo el significado de que sus piernas son su herramienta de trabajo, es su medio de supervivencia, es su carrera y demás, ¿no? Pero, digo, la, lo que siempre nos preguntamos cuando ocurren estas cosas es si el Estado y los distintos niveles, a s a la policía, la justicia, quienes tengan que intervenir en situaciones de, de violencia, están lo suficientemente capacitados y preparados Para actuar como corresponde y, en definitiva, lograr lo que todos queremos, que es la prevención de estas situaciones. ¿no? Eh, un caso que, digamos, ha conmocionado a Salta, o sea, después del allanamiento y después de la detención de las personas, se hizo una marcha de parte del colectivo LGBT y QNB, en solidaridad con Tito,、eh, y de hecho se hicieron algunas sentadas y demás, también, digamos,、eh, para manifestar. El, la, el, la bronca que generan las inacciones que llevan a que las, los casos de violencia se sigan acrecentando cada vez más como ocurre digamos parece ser como que no sé si es falta de capacitación falta de presupuestos falta de interés o qué pero estas mismas situaciones donde hay registros anteriores son digamos cuestiones habituales lo vemos en los, en los casos de femicidios también no que hay muchísimas denuncias, hay, hay todo un camino que se va llevando adelante、eh, de recurrir a las instituciones, pero、eh, las cosas no funcionan.、Eh, la, la pregunta que nos hacemos es si esto que llevaba ya tanta cantidad de tiempo y tanta cantidad de hechos no se podría haber evitado si los organismos del Estado contaran con la capacitación suficiente en todos sus instrumentos, ¿no?、Para para saber cómo actuar ante situaciones, en este caso, homofóbicas. ¿no? Eh, quien habló, ya、eh, se han escuchado muchas voces, pero quiero resaltar、eh, lo dicho por、eh, quien está a cargo de la delegación de salta del INADI, que se llama Gustavo f a r c o h a r s o n、eh, que repudió el INADI, mostró su preocupación y demás. Y señalaba esto, ¿no? No se trata de un hecho basilado, sino de una práctica sistemática de odio que los colectivos de diversidad sexual padecen de manera cotidiana, y esto nos demuestra que nos falta mucho para construir una sociedad más inclusiva, respetuosa de los derechos humanos. Dice, es muy grave lo sucedido y estamos asesorando legalmente a la familia, y además afirmó que el Estado en su conjunto, tanto la justicia como el área de seguridad, debe tener una perspectiva antidiscriminatoria y de género. Hace falta mayor capacitación a funcionarios públicos, sean efectivos policiales, fiscales o jueces. Esto permitiría dar mayor celeridad y razonamiento a mecanismos que sean efectivos. Lo sucedido con Tito se podría haber evitado, ya que este asigamiento viene de hace años. Si estos mecanismos si hubieran funcionado, este hecho se hubiera evitado, decía f a r q u h a r s o n Digo,、eh, ¿Cuántas, ¿Cuántas víctimas más, cuántas muertes más, cuántos cuerpos dañados, cuántos travesticidios, cuántas violencias más tenemos que seguir registrando para que desde el Estado se le dé prioridad a este tema? ¿no? Eh, falta capacitación, falta compromiso,、eh, falta dar respuestas. Eh, que sean prácticas y que sean efectivas, ¿no? Cuando se está denunciando durante tanta cantidad de tiempo una situación de violencia en un, entre vecinos, donde este, cada vez es peor y es peor, y es peor, digamos,、eh, hay una irresolución de parte de las personas involucradas en el hecho, por supuesto también, ¿no? Es que, digamos, a veces no contamos ni con las herramientas ni sabemos, ya cuando somos los, las personas afectadas directas por el tema, Digamos, necesitamos la ayuda de los colectivos y fundamentalmente del Estado para protegernos ante esas situaciones. Y la verdad que este caso nos da esa horrible sensación de desprotección, donde solamente digamos, es la militancia, es este, el activismo el que intenta digamos, darnos ese, ese, ese arroparnos,、eh, esto de difundir la causa, esto de que estemos acá contándolo y demás. Para tratar de generar conciencia, de visibilizarlo y, y todo esto, pero、eh, sentimos en definitiva que quienes tienen que dar respuesta inmediata、Bien. y contundente a este tipo de cosas, no lo están haciendo, ¿no? Como corresponde. Excelente columna, v e r o contándonos la historia de Roberto Tito Costilla, el bailarín de 27 años, al que le quebraron una pierna por ser gay, por ser gay en la provincia. Eh, él es salteño, ¿verdad? Sí,、eh, Te agradecemos mucho, Vero, por supuesto. Gracias a ustedes.